Mari Orestiaga, gravemente enferma. Le he denegado el artículo 92, el cual dice que los y las presas que padecen enfermeres graves deberían estar en libertad. Joaquín Sancho, no le aplican la libertad condicional a pesar de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena en, en el 2004. José Chaliz se encuentra en situación de aislamiento permanente sin ver ni hablar con ningún otro preso. Iñaki Santesteban, corre grave riesgo de ser expulsado y torturado en febrero. Iñaki de Amorio le impiden realizar sus estudios en euskera Alberto y Lunday, cada vez que vuelva de una visita es sometido a un cacheo integral Jorge Olay ha sido trasladado recientemente a 952 kilómetros de Aldesarra Asir Aranguren a ser preso preventivo no tiene derecho a realizar llamadas telefónicas Fermín Benito está sometido a un régimen de vida militarizado Peyo Sánchez sus familiares han sufrido un accidente de tráfico cuando iban a visitarle Estos son algunos ejemplos de las vulneraciones de derechos que están sufriendo nuestros 10 vecinos del barrio encarcelados. Una cura a la realidad que padecen hoy los más de 700 presos políticos vascos encarcelados en los estados español y francés. Desde la iniciativa Mariloyo Quinechera, Escalpreso Atoscal de Herrera, Escubi de Gustián Jave, queremos dar a conocer, mediante un doser informativo, todas y cada una de las vulneraciones de derechos que se están produciendo dentro de las cárceles.